¿Cuáles son las prioridades en su vida, su familia, su carrera, su hogar? ¿No sería maravilloso saber que sus prioridades son las mismas que las de Dios? Mientras que el Dr. Jeremiah continúa el estudio bíblico en la serie Oración La Gran Aventura, descubriremos cómo la oración puede ser una manera importante de ajustar nuestras prioridades a las prioridades de Dios. Si usted quiere realizar lo mejor que Dios tiene para su vida,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 Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestra discusión sobre el tema de la oración. La lección que tenemos para hoy y mañana es muy importante y personal, porque durante estos dos días les hablaré de las prioridades en mi vida y cómo trato de orar estas prioridades. Y creo que esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que debemos decir, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». ¿Cómo llegamos al sistema de prioridades de Dios para nuestra vida? Hablaremos más de esto en nuestro programa de hoy. Antes de comenzar, deseo recordarles que hemos preparado esta serie completa de enseñanzas sobre el Padre Nuestro en un hermoso estuche que contiene 10 discos compactos y puedes solicitar su propio ejemplar escribiéndonos o visitándonos a nuestra página web en momentodecisivo.org. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo para dar comienzo a nuestra lección, orando nuestras prioridades. Siempre que se hable de la oración, es posible empezar a sentir algo extraño. Puede ser una sensación de culpa, tal vez remordimiento, tal vez frustración, tal vez la idea de haber sido descuidado. Pero se ha dicho que si uno quiere vaciar una iglesia, anuncie una serie sobre la oración y la gente no vendrá. Esto es triste porque si hay algo de lo cual necesitamos aprender más, Es esto en particular, y deberíamos tener la motivación de los discípulos que vinieron al Señor un día y le dijeron, «Señor, enséñanos a orar. Necesitamos aprender cómo orar». En estos días pasados he estado meditando en nuestra ambivalencia respecto a la oración, y de súbito se me iluminó con la idea de que la mayoría de nosotros – Atravesamos una especie de transición respecto a la oración en nuestras vidas espirituales. Tiene que ver con la edad y tiene mucho que ver con los niños. Tal vez no creamos en la oración mientras no vengan los hijos. Luego, todos empezamos a creer en la oración. Y si realmente no creemos en la oración, sin duda, esperamos que la oración funcione cuando llegan nuestros hijos. Pero lo que nos ocurre es que al empezar nuestra experiencia cristiana, surge un entusiasmo en cuanto al hecho de que podemos hablar con Dios. Y si no prestamos atención, nos dejamos atrapar por la obligación de hablar con Dios. Nos sentimos como que debemos orar porque se supone que debemos orar. Luego eso pasa de la obligación a la responsabilidad. Después de todo, soy cristiano, estoy obligado a orar. Tengo la responsabilidad de orar. Debo orar. Luego puede que haya un tropiezo o dos en la vida. Nos tropezamos contra alguna pared en el camino o tenemos un problema. Pasamos de la obligación a la responsabilidad y de ahí a un sentido de necesidad. Dándonos cuenta de que no somos suficientes por nosotros mismos. Necesitamos ayuda de afuera. Así que contamos con la oración como fuente para obtener esa ayuda. Luego... Conforme avanzamos en años, y especialmente conforme crecemos en el Señor, empezamos a darnos cuenta de que la oración no es una obligación y no es algo facultativo. Si no aprendemos cómo orar, nos perderemos no solo lo mejor de Dios para Dios, sino lo mejor de Dios para nosotros. La oración no es algo que hacemos simplemente porque Dios nos lo haya ordenado. Eso sería, por cierto, razón suficiente. Porque... Si queremos ser hijos de Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Pero estoy aprendiendo que la oración es un factor indispensable en el crecimiento de los cristianos en su esfuerzo por llegar a ser más semejantes a Cristo. Y francamente, mientras más aprendo al respecto, más me convenzo de que sin la oración somos simplemente gente que sigue direcciones equivocadas. viviendo en esta tierra sin sentido de misión y sin sentido de propósito. Hasta aquí hemos aprendido, respecto a la oración, que cuando oramos, oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Él es el Dios majestuoso que también es nuestro Padre. aba Padre, aprendimos. Luego aprendimos que lo primero que tenemos que hacer al entrar en la presencia de Dios es dirigirnos a Él con alabanza. santificado sea tu nombre si no alabamos a dios perdemos el sentido de quién es aquel a quien oramos la alabanza eleva en nuestro corazón y espíritu la presencia de un dios majestuoso que no sólo puede oír nuestras oraciones sino que cuando las oye puede hacer algo respecto a nuestras peticiones ahora pasamos a las peticiones en sí Aquí en el versículo 10, el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Cuando oren, les dijo: Oren de esta manera: Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. He titulado a este estudio: Orando nuestras prioridades. En primer lugar, elevamos nuestra alabanza: Santificado sea tu nombre. Luego, aprendemos cómo orar nuestras prioridades. Debo decirles que aprender a orar nuestras prioridades, aprender a cómo orar según las prioridades de Dios en mi vida, ha sido una de las cosas más emocionantes que Dios me ha enseñado en mi andar con Él. Ha reducido los niveles de fatiga, frustración y fracaso en mi vida cristiana. Me ha ayudado a comprender que puedo hacer lo que quiera, puedo hacer mi voluntad y puedo taparme las orejas con mis dedos y canturrear mientras Dios tiene un plan para mí. ¿O puedo hacer la voluntad de Dios y al hacerla, encontrar emoción y aventura y todas las bendiciones que Dios quiere que tengamos? ¿Por qué nosotros, siendo gente pensante, escogemos nuestra propia voluntad, minúscula, torcida y miope? ¿Por qué escogemos eso, cuando podemos tener la voluntad del Padre que está en los cielos, operando en nuestras vidas y todo lo que ella conlleva? Lo hacemos porque el enemigo nos ha seducido para que pensemos que podemos resolver las cosas mejor por nosotros mismos y que no queremos ninguna interferencia externa. Así que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, así es como deben orar. Oren de esta manera. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Qué quiso decir? En primer lugar, quiso decir que Debemos orar nuestras prioridades en relación al reino de Cristo sobre toda la tierra. Venga tu reino. Así es como debemos orar. Ese es un concepto bíblico muy familiar. Es más, es una de las primeras frases en los evangelios. En el libro de Marcos, Jesús enseñaba respecto al reino de Dios y dice lo siguiente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado». Arrepentíos y creed en el Evangelio. También fue una de las últimas expresiones de nuestro Señor en esta tierra. Dijo: El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Es una de las últimas cosas que nuestro Señor hizo antes de morir en la cruz. Admitió en el Reino, en el Paraíso, a un malhechor arrepentido. ¿Lo recuerdan? Así que. ¿Qué quiere decir orar, venga tu reino? En primer lugar, quiere decir algo acerca del reino de Dios que está en nosotros. Algunos dicen que el reino no es para hoy, que es para el futuro, que el reino de Dios todavía no es. Lo único que uno tiene que hacer es observar al mundo y darse cuenta de que alguien diferente de Dios está controlando todas las cosas en esta tierra. Dios puede estar a cargo en forma global. Pero ha permitido que algún otro intervenga, y lo sabemos. Al observar lo que ocurre en el mundo de hoy, sabemos que si la voluntad perfecta de Dios estuviera realizándose en este mundo, las cosas serían muy diferentes de lo que son. Así que, ¿cómo nos afecta a cualquiera de nosotros el reino de Dios en la actualidad? La Biblia dice que el reino de Dios está en ustedes, Si usted es cristiano, ya tiene el reino de Dios en usted, el Rey ha venido a vivir en su corazón. En Lucas 17, 21, Jesucristo dice, «El reino de Dios está entre vosotros». En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hay un maravilloso pasaje, breve, que expresa esto. «Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti».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 El reino de Dios, en cierto sentido, está en usted. Así que cuando usted ora, venga a tu reino, está orando algo internamente, dice: Dios, tú eres el Rey, vives en mi corazón, quiero que los principios de tu reino y los propósitos de tu reino se apliquen a mí, conforme reinas en mí. Tal vez el reino manifiesto visible, Todavía no esté aquí en la tierra, pero puede haber un pequeño toque del reino dentro de mí al andar contigo, al hablar contigo y al vivir para ti día a día. Somos hombres y mujeres del reino. Dios nos ha llamado a vivir hoy como si el rey estuviera ya en residencia en esta tierra porque reside en nuestros corazones, así que quiere ser soberano sobre nosotros. En un sentido, al orar, «Venga tu reino». Hablamos del reino que está en nosotros. Hay otra manera en que se cumple esta oración familiar. Me gusta llamar a esto el reino que está a nuestro alrededor. No solo el reino que está en nosotros, sino que hay un ligero toque del reino a nuestro alrededor. Por eso me encanta la iglesia. No creo, ni por un momento, que la iglesia sea el reino de Dios. La iglesia... Tal vez sea una representación o la manifestación o un pequeño bocado de prueba, un ligero toque del reino de Dios. Pero les digo, hay mucho más del reino de Dios aquí adentro que allá afuera. Cuando el pueblo de Dios se congrega, el reino de Dios, en cierto sentido, se manifiesta de esa manera. Es nuestra oportunidad para expresar los principios del reino en medio de un mundo decadente y moribundo. Si ha existido un tiempo en el que debemos estar viviendo como pueblo del reino, ese día es hoy. La decadente situación en que se hallan nuestras naciones nos tiene en el punto en que en realidad no importaría cuál candidato ganara, solo quiero que esto se acabe. ¿No se alegra usted de que hay un reino más allá del presente? No es alentador saber que a pesar del hecho de que debemos ser buenos ciudadanos y que debemos sujetarnos a la autoridad y que debemos ser hombres y mujeres que votamos de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia, es increíble saber que a pesar de lo que pueda ocurrir, Dios no ha abdicado. Tampoco se ha echado a dormir. Su reino sigue vivo y activo y manifestándose en las vidas de su pueblo aquí, en esta tierra. Hay un reino alrededor nuestro. Hay otra manera en que este asunto del reino funciona. Hay un reino que está ante nosotros. Pudiera decirlo con toda elocuencia porque me encanta la profecía. Sé que la Biblia enseña que hay cierto conjunto de cosas que van a suceder. Viene un día, tal vez muy pronto, cuando se toque la trompeta. El Señor descienda y todos los que han puesto su confianza en el Señor serán arrebatados para estar con Él. Inmediatamente después de eso, según el libro de Mateo, habrá un periodo de gran tribulación tal como el mundo jamás ha conocido antes y que durará en esta tierra como por siete años. La Biblia dice que al final de ese periodo de siete años Jesús va a regresar del cielo con sus santos y sus ángeles y que va a establecer su reino en esta tierra por mil años. Se le llama el milenio. Se le llama el reino. Ese reino vendrá un día A mi juicio, Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos que era legítimo orar: Oh Dios, venga a tu reino. Me entusiasma la venida del reino porque siete años antes de que eso ocurra, voy a estar con el Señor. Así que es legítimo orar que venga el reino futuro. ¿Cómo será cuando el rey gobierne sobre esta tierra? Eso afectará todo. Es más, El Antiguo Testamento lo dice de esta manera. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Tomarán todo lo que es militar y lo convertirán en agrícola otra vez. Tomarán sus lanzas y las convertirán en hoces. El león y el lobo yacerán con las ovejas. Todo el reino animal será cambiado. Un niño los pastoreará. dice la Escritura, dirigiendo las bestias salvajes. ¿Cómo va esto a ocurrir? Va a suceder cuando venga el Rey, cuando el Rey mismo venga y tome residencia en esta tierra. Jesús dijo que es legítimo y correcto que los que somos creyentes al orar, oremos, «Señor, que venga tu reino a mi interior». que el rey gobierne en mi vida, que tu reino venga a mi alrededor, que vengan los principios del reino a la iglesia y al mundo, en donde el pueblo de Dios está manifestando tu presencia, que venga ese reino. Pero sobre todo, Señor, existe un día cuando todo va a ser enderezado y el rey mismo vendrá. Señor, apresura el día de tu venida. Los predicadores de otros días que enseñaban la Biblia en los días de los puritanos, antes de retirarse por la noche, se iban a una ventana, miraban hacia arriba y decían, tal vez esta noche, Señor, tal vez esta noche. Al levantarse por la mañana, se dirigían a la misma ventana, miraban hacia el firmamento y decían, tal vez hoy, Señor, tal vez hoy. Esperaban y anhelaban la venida del Señor, la venida de su reino a esta tierra. Francis Haverhill Ha compuesto muchos himnos maravillosos que constan en muchos himnarios. Uno de sus himnos poco conocidos dice, Oh, el gozo de verte reinar a ti, mi amado Señor, toda lengua confesando tu nombre, adoración, honor, gloria y bendición, traída a ti con un solo sentir, a ti, mi maestro y mi amigo, vindicado y entronizado hasta lo último de la tierra, glorificado, adorado y dueño. Tan pronto como empezamos a orar, venga tu reino a mí, alrededor de mí y ante mí, hemos orado lo que el Señor quiere que oremos. Nosotros nos envolvemos tanto en nuestras listas de compras, que rara vez oramos, santificado sea tu nombre, ahora Señor. Venga tu reino, que tu reino venga a mí, que yo sea un hijo del reino, que tu reino venga a mi alrededor conforme tus principios son puestos en práctica y que al final y completamente venga tu reino. Apresura el día de tu venida. Si alguna vez usted empieza a elevar esta oración, prepárese para la batalla. Como ve usted, hay dos reinos y al reino que está en operación ahora mismo No le gusta para nada el reino que vendrá. Al reino del enemigo no le gusta el reino del Señor. Por eso es que se nos dice que el reino de Dios no es de este mundo. Su reino se manifiesta en este mundo, pero no es de este mundo. Satanás es quien domina en todas estas cosas por ahora. Es el príncipe de la potestad del aire. Dios le ha dado permiso para que por un tiempo haga de las suyas. Está encadenado, pero es una cadena muy larga. lo suficientemente larga como para que pueda tocarlo a usted y a mí. Uno de estos días va a ser puesto de lado y el Rey Jesús va a reinar. Cuando usted empiece a aplicar en su vida los principios del reino, usted llamará la atención de quien está gobernándolo todo por ahora y no le va a gustar. A Satanás no le gusta cuando usted aplica a su vida lo que dice Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Empiece a vivir como hijo del reino y tendrá algunas luchas. Cuando usted empieza a tratar de vivir como si el rey en realidad estuviera residiendo en su corazón y gobernando todas las cosas a su alrededor y a la larga tomando el control de todo, cuando usted vive de esta manera, va a tener algunos momentos muy interesantes. Escuche de nuevo la promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando usted sirve como hijo del rey, él lo cuidará, él suplirá sus necesidades. Hay otra parte de esta oración que no queremos pasar por alto. Me encanta enseñar las cosas teológicas de la Biblia. Uno puede ser subjetivo respecto a ellas, puede... tratarlas a distancia. Hablemos del reino de Dios. ¿No es ese un maravilloso debate teológico? Decidamos lo que creemos al respecto, pero el Señor dice no, eso no es suficiente. No puedes simplemente orar, venga tu reino. Tienes que añadir a eso, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera oración es orar según las prioridades del reino de Cristo. La segunda oración es Orar según las prioridades del reinado de Cristo. Es una oración muy personal. ¿Ha llegado usted al punto en que podría decir, amado Señor, hágase tu voluntad en mi vida exactamente como es hecha en el cielo? Esa es una lucha. Muchas personas que conozco se han criado en la iglesia como yo y no quieren orar. Hágase tu voluntad. Porque... <ríe> tienen miedo de que la voluntad de Dios pudiera significar ir al África, a la India, a China o a cualquier otra parte como misioneros en total pobreza, en donde nunca más volverán a ver a sus amigos que dejen aquí. Así que no me pida que ore, hágase tu voluntad, porque tan pronto como diga Dios, puedes hacer lo que quieras hacer conmigo, va a arrastrarme al peor lugar del mundo a donde para empezar yo nunca quisiera ir un momento ¿es Dios esta clase de padre? ¿piensa usted que Dios está en el cielo simplemente esperando que nosotros le digamos que sí para poder hacer con nosotros cosas que no sean totalmente desagradables? no lo creo Pero esa es una de las mentiras que han sido perpetuadas en la iglesia, que si pedimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos embarcamos en un desagradable viaje. Richard Baxter, gran pensador y gran escritor puritano, escribió un libro que es muy famoso en la historia del cristianismo. El título en inglés se traduce, El eterno descanso de los santos. Solían describir a este escritor como el hombre que predicaba como moribundo a moribundos porque nunca estaba seguro de que podría volver a predicar otra vez. Solía escribir estas palabras en donde quiera que se le pedía poner su autógrafo. «Señor, lo que tú quieras, en donde tú quieras y cuando quieras». En esa expresión decía, «Señor, sea lo que sea que quieras, en donde quiera que lo quieras, y cuando sea que lo quieras, eso es lo que yo quiero». ¿Oramos así nosotros? Así es como debemos orar por el gobierno de Cristo en nuestras vidas todos los días. Yo he tratado de hacerlo a mi manera, al igual que muchos de ustedes. Me concentro intensamente en lo que quiero hacer. Soy orientado a las tareas y quiero que las cosas se hagan. Y es fácil ponerse en marcha todos los días. Tal vez hacemos una lista la noche anterior a fin de que nuestra mente empiece a trabajar mientras dormimos. No sé si eso sea cierto. Tal vez las cosas que tiene que hacer mañana lo tengan despierto por la noche. Al día siguiente se levanta con una lista de cosas que hacer y se lanza de lleno al día para hacer lo que puso en la lista. A veces ni siquiera se preocupa por orar. El Señor tal vez quiera ajustar su lista. Tal vez quiera mover algunas cosas de la cabeza de la lista al medio de ella y algunas cosas que se hallan al final para ponerlas a la cabeza. Porque, como ve usted, nosotros somos finitos en nuestro pensamiento y a menudo las cosas que pensamos que son menos importantes son realmente las más importantes qué maravilloso y libertador es aprender cómo orar nuestras prioridades ante el Señor y dejarle a Él la libertad de hacer lo que quiera en su vida algunos tenemos nuestras prioridades completamente trastornadas cómo ocurrió esto Dios no lo hizo se hallan en esa condición debido a que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera sin ni siquiera consultar con el Rey Él quiere ayudarle a hacer lo que usted necesita hacer, pero usted quiere hacer lo que usted piensa que debe hacer y así se dedica a sus propias prioridades y de repente se pone a mirar las cosas y se pregunta ¿cómo ocurrió todo esto? Hablaremos más sobre esto mañana, aquí mismo, en Momento Decisivo. Esta serie de estudios que estamos haciendo ahora se llama Oración, la gran aventura. Es una serie importantísima, que nos ayuda a poner un fundamento a todo lo demás que hacemos como cristianos. Como les dije al comienzo, tenemos todos los mensajes en esta serie disponibles en discos compactos para así darle la oportunidad de repasar estas enseñanzas y también compartirlas con sus amigos o seres queridos. Hay tantas verdades que compartimos en cada mensaje que a veces hay que escuchar los mensajes varias veces para captar todo lo que presentamos. Si desea solicitar el mensaje de hoy, O cualquiera de los mensajes en esta serie o la serie completa. Escríbanos o visite nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.